El municipio verde que arroca florebiaza. Dime, ¿Quieres? morir. Mujer buenas tardes, mujer. Mira cómo vienes. ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo con el con el, el, el macho. Pego bien, con vida, salud. Ahora nomás porque ya se compraron un cambiecito decente y ya se creen más que uno. Cuando recién te conocí, antes me acuerdo que hacía tortillas, ni tortillas haces. Era, aguántame aquí, no ahorita te machuco yo. Que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, pues ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás Nos paguemos con recuerdos. Tu eres libre de marchar.